Bueno, sí, es, una, es un día muy sensible a, a, a las luchas que venimos llevando desde hace mucho tiempo, eh, desde hace seis años se se, con, se configura el 3 de junio como un día icónico en el que luchamos y visibilizamos para la prevención de la violencia de género y recordamos, recordamos a todas aquellas que no pudieron ser este, salvadas de esta brutal... Eh, agresión y de la violencia ejercida sobre ellas y sobre sus cuerpos y familias. Creo que hoy estamos viviendo una jornada muy particular porque la condición epidemiológica no nos permite marchar, tomar las calles como solemos hacerlo, lo que no significa que no tengamos presencia y que no hagamos saber y sentir que seguimos en la lucha. Por la, por la prevención de la violencia, por sobre todas las cosas, por la lucha de aquellas este, que necesitan, que las acompañemos, y sobre todo para que podamos concientizar y visibilizar y tomar cartas en el asunto a aquellos que tengamos responsabilidades para hacerlo. Desde el Consejo Deliberante hemos implementado algunas normas que tienen que ver con la prevención de la violencia, hemos acompañado otras del de Poder Legislativo Provincial y también estamos desde algún lugar... Permanentemente contribuyendo a la comunicación y a mediatizar esta situación para que se pueda prevenir. Lo cierto es que hoy no tomamos las calles, pero sí tenemos que poder tomar todos los espacios posibles para la prevención de la violencia parte del Consejo Deliberante y también sea una militante de estas luchas sociales, Bueno, genera alguna controversión, genera alguna complicación en su puesta diaria también como, como representante del pueblo, también teniendo en cuenta de que hay factores en la sociedad que están muy arraigados a cuestiones que vienen de antes y que por ahí generan algunas complicaciones. A mí en lo personal no me ha pasado. Yo creo que todo lo contrario. Me parece que estar en estos lugares favorece y facilita el hecho de poder hacer. Genera mayor compromiso. Y muchas veces sí, algún cuestionamiento, pero la realidad es que nosotros desde el lugar que ocupamos tenemos la potestad de poder generar las políticas públicas y además pedir que esas políticas sean ejecutadas. Creo que nuestro mayor compromiso desde el lugar en el que estamos sumando la militancia al espacio público político, es hacer que los tres poderes tengan la conjunción y el abordaje necesario para la prevención de la violencia, y en el caso de la ejecución de la violencia, que la pena sea la que deba ser, y no aquella que está hoy escrita, porque evidentemente no solo no alcanza, sino que además no satisface a la acción concreta para la prevención, ¿sí? Que alguien que ha cometido un delito sexual se considere culpable y que a posteriori tenga una pena menor no me parece ni lógico ni salva la situación que vivió la víctima. Entonces creo que nosotros desde los lugares que ocupamos tenemos que trabajar para prevenir esas situaciones y tenemos a la mano la posibilidad de hacerlo pasar las, las normas, las iniciativas que han llevado adelante desde aquí, desde el Consejo Deliberante, en, respecto a esta temática. Respecto puntualmente a esta temática, hemos adherido a los protocolos, diversos protocolos, hemos adherido a los trabajos que lleva adelante la provincia. Eh, creo que la mayor satisfacción que sentimos es la de la creación de la Secretaría de Políticas Públicas Vinculadas con Género. Eh, el, el proyecto último, que todavía no ha tenido sanción de, del Consejo, que es el de la cartelería en bares, el acompañamiento a, a la, al proyecto del de, legislador PICA y otros legisladores de juntos y otras vinculado a, vinculado a la prevención preventiva de quienes este, eh, irrumpen el, el, el, la, el, la prevención de, de acercamiento eh, y vamos a seguir trabajando en esto. El trabajo nuestro desde la localidad, desde el Consejo Deliberante, Es un trabajo que tal vez es minucioso, de hormiga, y no se visibiliza tanto, pero que sí genera impacto en la comunidad. Y eso es lo que tenemos que procurar. Gracias. No, por favor, a ustedes.